Bueno, Arrastión, otra vez, eh, pues seguimos aquí en la Durango Coasoca Autogestión Atua, y nada, vamos, a, vamos a, a entrevistar en este caso a Sari Antifascista, y más concretamente a Edu, que viene de Sari Antifascista. Caixo, Edu, ¿qué tal? Opa, Arrastión. ¿Todo bien? Perfecto.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 A ver, ¿cómo aterriza esa Antifascista en esta en esta Durango Coa Soca Autogestionatua? Que a lo mejor sois hasta la, la misma gente fundadora, ¿eh? que no, no, no tengo ni no, idea. No, a ver, eh, con el Gasteche que se hizo la Soca Alternativa durante veintipico años, pues éramos militantes que pasábamos por ahí, que participábamos en los conciertos, en las actividades, en las charlas, en eh, la Ria Soca que se hacía y, y demás. Como colaboradores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 Ahora estaría bien comentar eh, pues un poquito la oferta que habéis traído aquí a, a la Durango Coasoca Autogestión Atua. Y, sí, bueno, pues, el, pues. el material que tenemos en salas Antifascista básicamente en estos 18 años ha sido el mismo. ¿no? La, nuestra intención ha sido eh, llevar formación, formación política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 belevelza venga Bolidad. es que rascasco ur